Michael Corleone había mentido a Hagen Estaba ya en Nueva York y la había llamado desde el Hotel Pennsylvania Situado a menos de 10 manzanas de distancia Cuando el joven hubo colgado el auricular Kai Adams se sacó el cigarrillo de la boca y dijo Mike, tengo que reconocer que estás hecho de buena fibra Michael se sentó junto a ella en la cama Todo lo he hecho por ti, cariño Si hubiese dicho a mi familia que estábamos en la ciudad, habríamos tenido que ir con ellos. Nos hubiésemos perdido la cena y el teatro, aparte de que habría sido imposible dormir juntos. Sin estar casados, mi padre no lo hubiera consentido. Rodeó con sus brazos a la muchacha y la besó los labios. La boca de la muchacha era fresca. Mike suavemente la hizo poner horizontal y Kai cerró los ojos esperando que él le hiciera el amor. El joven Corleone se sentía enormemente feliz. Había pasado los años de la guerra luchando en el Pacífico y en aquellas islas ensangrentadas había soñado muchas veces con una chica como Kai Adams. Con una belleza como la suya, un cuerpo esbelto y bien torneado, una piel blanca y suave, un temperamento apasionado. Ella abrió los ojos y le besó estuvieron haciéndose el amor hasta la hora de la cena después de cenar pasearon un rato por delante de las iluminadas tiendas llenas de clientes Michael le había preguntado súbitamente ¿qué regalo te gustaría para Navidad? el regalo que más me gusta eres tú había replicado ella apretándose contra su cuerpo ¿crees que tu padre me aceptará? eso no es lo más importante me aceptarán los tuyos no me preocupa en absoluto había concluido Kai encogiéndose de hombros luego reflexivamente Michael comentaría incluso había pensado en cambiarme el nombre legalmente claro está pero creo que si algo ocurriera eso no me serviría de nada ¿estás segura de que quieres ser una Corleone? había hecho la pregunta solo medio en broma Pero Kai, con profundo convencimiento, afirmó «¡Sí!» Se apretaron el uno contra el otro. Habían decidido casarse durante aquella semana navideña sin ceremonia alguna, contando únicamente con el juez y dos testigos. Michael había insistido en que debía hablar de eso a su padre. Le había explicado que su padre no se opondría, siempre que la cosa no se hiciera en secreto. Pero Kai tenía sus dudas. Ella no pensaba decírselo a sus padres hasta después de celebrarse la boda. «Supondrán que estoy embarazada». «Es lo que creerán también mis padres», añadió Michael sonriendo. Lo que ninguno de los dos mencionó fue el hecho de que Michael tendría que cortar los estrechos lazos que le unían con su familia. Ambos sabían que dichos lazos habían comenzado ya a aflojarse y se sentían por ello algo culpables. Habían planeado terminar sus estudios viéndose únicamente durante los fines de semana y viviendo juntos durante las vacaciones de verano. Serían muy felices. LO QUE ES LA CIENCIA